Bueno, primero porque entendemos de que una cosa es acordar los salarios en el Consejo de la Función Pública como lo dicta la ley. Aún la modificatoria de la ley que manifiesta claramente que deben haber participación democrática, eh, en este caso de los dos este, gremios que participamos eh, con represent en representación de los trabajadores públicos, y de pronto, bueno, el gobierno se encuentra, arregla algunas cosas eh, en algún lugar con el otro gremio, y entendemos de que... Primero que está fuera de la participación democrática y segundo creemos que no es legal porque la ley dice de que cualquier acuerdo salarial debe realizarse en el marco del Consejo de la Función Pública y que sería lo, realmente lo ideal ahora para el lunes se ha convocado por lo menos se ha anunciado una convocatoria del, del consejo, eh, ustedes todavía no recibieron notificación no todavía, nosotros lo, lo que nos hemos enterado por ahí está por los medios de, de, de escrito de comunicación pero el, el gremio hasta hoy todavía no tiene ningún tipo de notificación fehaciente por parte del gobierno para poder este, eh, bueno de pronto poder conversar algo que en realidad no sabemos que es en definitiva lo que se va a Porque hay, nosotros eh, estamos evaluando estas cuestiones que el gobierno manifiesta. Aumentar el, el valor de la indumentaria al 100%, subir los títulos el 70% de grado, pregrado y posgrado. Eh, bueno, nos parece que está bien. Lo cierto es de que si se entiende de que hubo un aumento del 100%, aumentaron la escolaridad el 100%, ¿por qué no se refleja en el salario? porque sería ideal que el gobierno pudiera entender de que todo esto que dice y que lo anuncia porque es como pago de única vez sí. entonces le parece realmente una cosa interesante, sería bueno que esto se pudiera traducir de alguna manera en los sueldos por lo menos quedamos ¿cómo puede ser que aumente todo el gobierno el 100% y lo único que aumenta en el salario el 22%? es una cosa insólita, incomprensible. De ser convocados para el día lunes, ¿con qué postura irían ustedes eh, a, a reunirse? Digo, ¿ya con un pedido concreto de incremento en el básico? Y nosotros le hemos pedido ya por nota al gobierno. Sí. Hemos anticipado nuestra solicitud manifestando la situación que tiene el empleado público. Me imagino que el gobernador, más que nunca hoy, que está en campaña permanente, debe conocer la realidad. Si dice, por lo menos, de que está recorriendo lugar por lugar de toda la provincia de Río Negro, se supone que debe conocer el malestar y, y la problemática de toda la familia río-negrina. Entonces, por lo tanto, esta parte de la representación eh, de los empleados públicos necesita de este, de este gobierno alguna respuesta. ¿Y cuál sería el porcentaje que para ustedes sería lo ideal para poder afrontar esta situación? Sí, primero que el gobierno cumpla con lo que firmó. Hay actas que nosotros no lo estamos reclamando este año ni la reclamamos el año pasado. Lo hemos venido reclamando en forma permanente. El gobierno está con deuda, no desde ahora. Si bien no ha sido tan abultada, pero está con deuda en reconocimiento por la firma que hizo en cada una de las actas, 2016 y 2017. 2018 quedamos por decisión, por decisión del gobierno y del gremio ATE, quedamos con un 22% de aumento. Cuando la inflación subió, superó casi el 50%. Entonces, para nosotros esto no es conveniente que hoy eh, tengamos que hablar de otras cosas que no sean estas. Recomponer, de acuerdo a la realidad, el valor de los sueldos de los empleados públicos. Uh -huh. Recién el charlado me adelantaba que eh, probablemente soliciten que se registre la, la reunión. Bueno, estamos evaluando esa posibilidad, saldrá eh, una nota en, en, en breve, eh, estamos, eh, eh, claro, porque queremos que se registren las relaciones o las conversaciones que se dan dentro del Consejo de la Función Pública. Y que sean públicas. Y que sean públicas, que sean públicas, si no hay nada que ocultar, que sean públicas. Así concretamente sabemos cuál es la posición de uno y cuál es la posición de otro. Nosotros no tenemos ningún tipo, nunca los tuvimos, ni los vamos a tener tampoco. La idea es de que cada día más la población sepa cómo se defienden las posturas de los empleados públicos en la provincia de Río Negro.